Hoy vamos a hablar de algo que cotidianamente vemos, sentimos y en muchos casos padecemos cada vez más, el crecimiento de problemas vinculados a la salud mental de la población. Estudios de alcance nacional como el realizado por el Observatorio Social de la Universidad Católica marca desde el 2024 un aumento del 20 al 30% de la población, o sea 3 de cada 10 personas, que manifiesta síntomas ansiosos. O depresivos En la provincia de Buenos Aires, en dos años aumentaron un 134% las consultas ambulatorias y un 77% las internaciones por razones de salud mental. Y entre estos y muchos números más, los más dolorosos son los que nos muestran un aumento en la tasa de suicidios, sobre todo en la juventud. En Radio Estación Sur hablamos con la subsecretaria de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la provincia, Julieta Calmels, que alertaba sobre la fuerte relación de la situación económica con esta realidad. Estamos en un contexto general incrementado desde hace algunos años y muy acelerado los últimos dos años de aumento global de situaciones de sufrimiento eh, en la población que se expresan en distintos síntomas en el campo de la salud mental y además en el aumento de la tasa de suicidio, eh, que es un digamos un fenómeno de los de mayor preocupación económica. Por supuesto, que tiene que ver en algunos casos con las situaciones de salud mental, pero que muchísimos otros los excede. Lo que nosotros venimos viendo en el último tiempo es que hay una vinculación también bastante estrecha entre las dificultades y las condiciones de vida. ...el tema de los endeudamientos, entre otras cosas... ...también a veces está funcionando como un factor desencadenante... Eh, ...y el aumento de, de situaciones de, de gravedad en salud mental... ...y de, de suicidio. La funcionaria destacó la importancia de que existan espacios... ...para la expresión de las personas que atraviesan algún padecimiento... ...tanto a nivel familiar y comunitario... ...como en las instituciones y el Estado... ...como principal forma de prevención y abordaje. Lo principal, lo más importante y lo más accesible para poder generar buenas intervenciones y buenos cuidados, es estar disponible a poder hablar y escuchar de las cosas que nos están pasando. Ese es el factor de mayor prevención que se puede hacer en términos de población y que también que un ministerio puede impulsar y promover. Por eso hay una campaña con la que estamos trabajando ya desde hace un tiempo que se llama Desactivemos el Silencio y que está promoviendo justamente... Eh, Desde los medios de comunicación, que sea un tema del que podamos hablar, pero también que a nivel social, comunitario, en las escuelas, en los clubes, en los espacios entre los amigos, en las familias, se pueda hablar de lo que está pasando. ¿no? Y no minimizar el sufrimiento, particularmente de los jóvenes, que a veces el mundo adulto tiende... A minimizar ¿no? o, a, o a plantear que estamos ante una juventud de cristal, se, se usan a veces palabras bastante denostativas eh, y nosotros en un trabajo importante que tenemos con jóvenes en la provincia de Buenos Aires, con lo que nos encontramos en general en el diálogo con los jóvenes es en un planteo de la juventud de ser poco escuchada, poco reconocida eh, y poco valorada en sus, en sus temas de preocupación. Como cada domingo tiene gusto bizarro No entiendo bien por qué No entiendo bien... Iván Nesteruk es el autor del libro No soy el ansioso donde relata una vida atravesada por el bullying y los ataques de pánico que pudo empezar a abordar al encontrar la forma de comunicar lo que le pasaba El, el libro no nació como un libro sino que nació justamente por un proceso de entenderse a uno mismo y un, el proceso que me llevó a mí o que me salvó a mí de otras eh, situaciones por ahí podrían haber sido mucho más graves, ¿no? Eh, eh, yo sufrí bullying durante toda la primaria y durante toda la escuela secundaria Y como bien decías vos, después desencadena en un problema de salud mental Generalmente eh, una de las consecuencias casi segura es un problema de salud mental del, del bullying En mi caso es eh, Estoy diagnosticado con trastorno de ansiedad generalizada eh, y crisis de pánico eh, Siento que como sociedad y como adultos Siempre hablamos, cuando hablamos de bullying, de los niños, ¿no? Y para mí tenemos que hablar de los adultos Tenemos que hablar de qué estamos haciendo como adultos O quién no estamos haciendo como adultos eh, Para que suceda lo que está eh, sucediendo en la escuela Que creo que es un reflejo de lo que está pasando, ya sea en casa Eh, o, o que le está pasando al chico y que su casa no lo está viendo. A esto hay que sumarle el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, enviado por el Gobierno Nacional al Congreso, que encendió todas las alertas. Ante la necesidad de más presupuestos y políticas públicas, una vez más la propuesta que asoma es más motosierra y desamparo. Un Gobierno Nacional que está retirándose de todas sus responsabilidades primarias, entre otras la salud y la salud mental. Eh, de hecho, tenemos un reclamo colectivo con muchas provincias porque ni siquiera se constituyen los consejos de salud mental provinciales, que son un espacio histórico donde las provincias transmiten sus preocupaciones y también articulan políticas con nación. ¿no? Se interrumpió la entrega de psicofármacos en la provincia de Buenos Aires, Eh, se interrumpió toda la obra pública destinada a salud mental. El Hospital San Martín de la Plata tenía comprometido ya con planos y con, con compromiso de ejecución para un centro de día en el predio del hospital. Fue interrumpido también y así nos llevaría un día entero de nota enumerable. En este contexto, buscar espacios de escucha y encuentro en lo familiar, social y comunitario se hace más necesario que nunca. Por nuestra salud. Reportamos al Expreso Farco, Pablo Antonini y Seba Lino, desde Radio Estación Sur.